Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Pablo Fase, reconoció en Radio Kermés que además de las denuncias por casos de violencia institucional, hay otras acusaciones que no se formalizan. ¿Aceptó la necesidad de mejorar la formación policial? Eh, yo creo que siempre puede mejorarse... Eh, no solo el servicio, sino eh, la, la capacidad eh, de nuestros miembros de la fuerza. Creo yo que hay mucho por hacer en términos de eh, capacitarlos eh, en derechos humanos y en la manera en que se tienen que dirigir a la ciudadanía. Obviamente, eh, si bien eh, se han dado de cifras, y números de operativos que se han llevado ad adelante, eh, cualquier número que se dé de casos de abusos policiales es significativo y genera preocupación. El diputado peronista Espartaco Marín repudió en radiocracia el recorte salarial que el casino provincial hizo a sus empleados y empleadas. Y así como los sectores financieros vienen teniendo muy buen rendimiento económico, eh, sobre todo los privados, las financieras lo mismo, bueno... El casino durante el año pasado tuvo ganancias de más de 2.300 millones de pesos. ¿Y no aguanta la mecha un mes para bancar a, lo, a los trabajadores? Digamos, y si no aguanta la mecha el casino, ¿quién la va a aguantar? ¿Una, ¿Una confitería? ¿Un taller mecánico? Trabajadores y trabajadoras de la cadena de comidas Mostaza también denunciaron ante nuestro cronista de exteriores la falta de pago por parte de la empresa. Cuando surge todo esto de la cuarentena obligatoria, eh, creo que es alrededor del 20 de marzo, eh, los chicos dejan de ir a trabajar, por supuesto, porque se cierra el local, después se vuelve a reabrir con, la, con modalidad de, de delivery, que ellos trabajan con pedido ya, y eh, estábamos todos eh, expectantes para saber qué es lo que iba a pasar, por supuesto, ¿no? Antes de que se nos depositara el sueldo, ya se había modificado, de manera ilegal, por supuesto, el esquema de horas mínimas. Mariela Ambrosino, investigadora pampeana que se encuentra en Murcia, al sur de España, describió en la mañana que hermesera la situación que se vive en ese país. Nosotros estamos en continuo contacto con la embajada. Eh, y bueno, viendo cómo, cómo evoluciona todo, eh, se verá, digamos, de, de articular mi regreso en algún vuelo de repatriación cuando sea posible. Pero bueno, mientras tanto, ahora lo que me aconsejaron además por, por mi salud es no moverme hacia Madrid, porque Madrid y Cataluña son las regiones más afectadas.